Gratitud a Dios, Él siempre está obrando y está haciéndolo a favor de cada uno de nosotros. Y también para traer nuestras peticiones eh, y expresarle nuestra necesidad de Él, eh, siempre tenemos que tener presente esta dependencia de nuestro Dios para todas las cosas. Y venimos para interceder, esto es... pedir a Dios que en su misericordia alcance a otras personas, no solo a nosotros mismos, sino que también pueda bendecir la vida de otros conforme a las necesidades que van teniendo. Así que, eh, bueno, es una, un momento grato para encontrarnos y expresarnos, abrir nuestro corazón delante del Señor y hacerlo con toda confianza, eh, porque no estamos aquí y delante de su presencia para que Él nos condene, eh, bueno, nos maltrate mucho menos, es un Dios de amor. y Él quiere guiar tus pasos, guiar los pasos de tu vida, siempre por camino de bendición, camino que Él ha preparado para que vos y yo anduviésemos en ese camino. La realidad es que a veces, aún siendo hijos e hijas de Dios, no tenemos en cuenta a Dios, no tenemos en cuenta su palabra, su guía, su dirección, y por lo tanto, a veces, aún siendo creyentes, nuestros pies... nos conducen por caminos distintos, por caminos que nosotros nos trazamos para nosotros mismos. Tarde o temprano la experiencia es que nos damos cuenta que esos caminos no nos conducen a ningún bien. Tarde o temprano experimentamos dolor, tristeza, angustia, soledad, pérdida, lágrimas. Tenemos que reconocer que nos hemos apartado de los caminos del Señor, que nos hemos apartado de su voluntad, que nos hemos apartado de la obediencia a Dios, que hemos dejado de buscarle, que le hemos dicho, no te necesito, yo soy suficiente, yo me voy a guiar por mí mismo o mí misma. Y la experiencia tarde o temprano es... Pero ¿cuánto cuesta a veces incluso a aquellos que somos creyentes y tenemos una experiencia espiritual por admitir y reconocer que nos hemos equivocado y nos hemos apartado de Dios y de las cosas de Dios? Y que por esa razón estamos en la condición en la cual estamos ahora. Claro que nos cuesta admitir eso y solamente nos queda el decir, uy, voy a Dios de nuevo, voy a volver, voy a estar, y sí, yo... Y allí se muestra verdaderamente y nuevamente el amor y la misericordia de Dios. Porque Él no dice, ¿y vos qué haces acá otra vez? Si vos ya hiciste la tuya. Si cuando yo te dije vos hiciste otra. No, Dios no hace así, ¿viste? Lo sabemos todos. Dios vuelve a mostrar su misericordia y su amor. Tratará de enmendar todo lo que todavía se pueda enmendar por haber yo transitado caminos que Él nunca me marcó, por haberlo desoído. Pero por sobre todas las cosas, lo que espera Dios a partir de ese momento es que yo efectivamente tome la decisión definitiva de seguirle a Él, de dejar que Él guíe mi vida, de dejar que Él marque el rumbo, el tiempo, de que yo día a día, momento a momento, le manifieste mi total, total dependencia de Él y que yo no muevo un pie, un brazo, una mano, un dedo a menos que Él me lo esté indicando. Eso es lo que él va a estar esperando. No que yo vuelva a repetir el ciclo de que ahora porque él me sanó, yo me había enfermado. De porque ahora él me dio un trabajo, yo lo había perdido porque me había alejado de él. De que ahora el matrimonio parece que está un poco mejor y ya estaba medio hecho pomada porque yo me había alejado de Dios. Entonces ahora que las cosas parecen recomponerse, yo vuelva a apartarme de él y a guiarme por mis propios caminos. Porque entonces ahora ya no es que, uy, no, no entendí bien, uy, me pareció otra cosa, uy... No, no, ahora o sea, listo, no hay más excusa posible, aunque tampoco en la primera oportunidad, pero ahora mucho menos. Y porque además, tarde o temprano, voy a volver al mismo barro del cual una vez tuve que salir y decirle, dame una mano, Dios. De eso se trata el mensaje en esta noche, por eso la introducción. Uh, yo lo titulé, no somos fanáticos, sino discípulos de Jesucristo. Son los fanáticos. Hay un pasaje en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y versículo 23, que dice así, eh, es conocido, pero en esta versión eh, está bien claro, y vamos a reparar en esto, porque está marcando eh, que el discipulado requiere una decisión y tiene tres requisitos. Dice, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, mi discípulo, Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. ¿Usted y yo alguna vez que hemos decidido... cuando nos confrontamos con el ofrecimiento de la salvación y de la vida eterna y de la vida abundante que Dios nos ofrecía, ¿qué le dijimos, ok, yo acepto esto y quiero nada más que los beneficios, pero no estoy dispuesto a ningún compromiso ni ningún sacrificio por vos. ¿Eso fue lo que usted y yo consideramos al momento de tomar la decisión de decirle, yo te entrego mi vida? Fue, bueno, te acompaño, voy a ir viendo, y bueno, pero, viste, y esto yo lo vengo haciendo desde chiquito, desde grande, no sé cuándo. Ah, no, pero si me vas a pedir esto no. Yo le puse las condiciones a Dios en cuanto a cómo seguirle a Él. Bueno, el diccionario dice que un fan, un fan, por eso lo de fanático, un fan... Es un admirador entusiasta de alguien. Eh, lo, lo podemos ver sobre todo a nivel de, de cantantes, ¿no es cierto? Y en el ámbito de la música es muy frecuente encontrar esto, ¿no es cierto? En algunos deportes también, pero es más frecuente encontrarlo en el mundo de la música, en los fans. ¿eh? El admirador entusiasta. Eh, es tan entusiasta y tan admirador que a veces es casi irracional. Pero Jesús no estaba interesado en entusiastas admiradores. Él no quería gente que lo aplaudiera y lo vivara y después volviera a su vida de acuerdo a cómo le, mejor le parecía vivirla. Jesús estaba proponiendo una cosa distinta. Y en todo caso no tenemos que equivocarnos porque la enseñanza de la palabra es clara y es reiterada. Jesús siempre estuvo buscando seguidores totalmente comprometidos. Y vez tras vez, toda vez que alguien le quería seguir, le digo, bueno, me encanta que me quieran seguir, pero déjenme decirles, Estas tres cosas, los tres requisitos, y los hemos leído, los vamos a repetir. Hay que olvidarse de hacer lo que cada uno quiera. ¿Escucharon? Sí. ¿Entendieron? Sí. Están dispuestos a vivir de esa manera, porque eso es el primer requisito para seguirme. Si ustedes me quieren seguir, no van a poder hacer lo que ustedes quieran. Eh, pero no podemos. Hacer. Sí, podemos hacer y mucho. Número dos, ¿vas a estar todos los días dispuestos a morir? ¿A negarte a vos mismo? Número tres, ¿vas a hacer siempre lo que yo mando? Mire, no me cabe duda que cuando una persona, yo, estamos en absoluta necesidad, en, en graves problemas y necesidades, yo le digo sí a todo, porque quiero... Obtener ayuda, respuesta y solución al problema en el cual estoy. Para que después, ¿qué hago? Y bueno, ahora que ya lo logré, y bueno, listo, ya está. Yo hago la mía de nuevo y se acabó. Encuentro excusas, bueno, no sé qué. ¡Especulo! Vaya honestidad la mía, ¿no es cierto? Que es, sí, sí, sí, sí, sí. Pero en el fondo es... para que se me ordenen las cositas y yo, ¡listo! A Dios no se lo puede engañar. Entonces Jesús no estaba pretendiendo allí un, un séquito a su alrededor, ¿no es cierto? De admiradores que de vez en cuando recibieran unas migajas, un, un asadito, ¿no es cierto? Y, y bueno, qué bueno que está esto. No, no, no, no. Él quiere mucho más de nosotros. Él, él no se conforma con una mano levantada en alguna reunión, en un culto. Está bueno, pero no es suficiente. Él, él no se conforma solo con repetir una oración, aunque sea una oración de entrega al Señor. Él no está mal, pero no es suficiente. Él va a mirar el corazón, no solo va a escuchar las palabras que se emiten. Él no va a ver solo los gestos físicos que manifiesten algo. Él va a mirar el corazón. Él está buscando más que una oración de gratitud antes de las comidas, o de tener el, el simbolito del pez en, en, en, el, en, el, en el auto atrás, o un calco con el pez, ¡uh, mira, ese es creyente! Mucho más que fans, Jesús quería y quiere seguidores que toman su cruz y mueren a sí mismos para siempre. Entonces, este discipulado, El ser discípulo del Señor implica ser un seguidor comprometido. Seguidor comprometido. Requiere una decisión. Y es una decisión voluntaria. Es la decisión primera. Por eso Jesús en esta enseñanza decía, si alguno quiere ser mi discípulo, es una, una invitación... abierta. Es una invitación a todos. Es una invitación que apela a la decisión personal de cada uno, a la voluntad personal de cada uno. Nadie puede decir no, a mí me obligaron, no, yo no me quedaba otro. No, no, no. Sí, claro que sí. Cada uno decide si quiere ser un opositor a Jesús, si quiere ser un fan de Jesús o si quiere ser un discípulo comprometido con Jesús. Cualquiera de los casos hay una decisión de por medio personal y voluntaria. La decisión número uno para ser discípulo del Señor es comprometerse con Él, estar comprometido con Él, es entregar absolutamente la vida a Él. Claro, esta decisión implica el arrepentimiento de los pecados. Una persona puede ser buena, efectivamente, hay muchas personas que son buenas, Pero nadie es nunca lo suficientemente bueno como para ganarse por méritos la vida eterna. ¡Qué bueno que hay gente buena! ¡Qué bien! Sin embargo, nadie es lo suficientemente bueno como para ganarse por méritos la vida eterna que Jesús ofrece. La Biblia misma dice, porque por gracia sois salvos, tenéis vida eterna, Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por méritos, para que nadie se gloríe. Está claro, nadie obtiene la salvación y la vida eternidad por méritos personales. Requiere una iniciativa. Tomamos la decisión, tomaste la decisión concreta, reflexiva... de comprometerte de por vida con Jesús para ser así su discípulo y su discípula? A partir de esta decisión vienen los tres requisitos que hemos mencionado recién. Número uno, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Esto es, tenés que darle el control de tu vida a Dios. Él tiene que tener el control, si no, no es Dios. Él dirige, Él guía, Él muestra el camino por donde andar, como así mismo el camino entonces por donde no se debe andar. Pero ser discípulo de Cristo implica que yo no hago lo que quiero. Ah, Dios me marcó para acá, pero yo quiero hacer otra cosa. Bueno, si tu voluntad va a estar por encima de la voluntad de Dios, entonces no sos un discípulo. Porque un discípulo sigue al maestro. En todo caso, ahora vos estás siendo, o yo, maestro de mí mismo. Digo, no, yo sé más que él. Así que yo no voy a transitar este camino, yo voy a transitar este otro camino. ¿Por qué? Y porque a mí me gusta más, porque yo quiero este. Tu voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios. La Biblia dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno que toma esta decisión en este contexto. El mismo Jesús tuvo esta lucha cuando estaba camino a entregar su propia vida y ser sacrificado allí en la cruz. Y Él le dijo al Padre, Padre, si puedes que pase de mí esta copa. pero no mi voluntad, sino la tuya. Y él se sujetó a la voluntad del Padre. El Padre dijo, hijo, recordá que esto es necesario que hagas por el bien de todas las personas. Y efectivamente, él siguió adelante con la voluntad del Padre y no con la suya. es el mejor ejemplo de lo que significa ser discípulo de alguien. En otra versión dice, si alguien quiere ser mi seguidor, decía Jesús, tiene que renunciar a sí mismo. Si no, yo soy mi propio Dios. Yo me guío a mí mismo y yo tengo toda la sabiduría y yo sé todo y yo puedo todo. Yo, yo, yo. ¿Dónde está Dios allí? Y aquellos primeros discípulos que fueron llamados por Jesús a seguirle, claramente dice la Biblia, en el caso de Pedro, su hermano y otros pescadores posteriormente, que dejándolo todo, le siguieron. El dejar todo no implica solamente dejar utensilios, herramientas, cosas. No, dejaron esto que estamos hablando aquí, dejaron de De, de, de trazar sus propios destinos por sí mismos. Dejaron de, de obedecer a su propia voluntad, aparte de la voluntad de Dios. Ellos hicieron este cambio y esta transformación. Dijeron, ahora te vamos a seguir a vos. Donde vos nos indiques el camino, allí andaremos. Donde vos nos indiques que por allí no, no iremos. Y aunque tuviéramos ganas o nos pareciera mejor, estamos rendidos a tu voluntad. Así que nos vamos a sujetar. Aunque nuestro propio deseo y voluntad quisiera hacer otra cosa, nosotros estamos rendidos, comprometidos a vos y a tus enseñanzas. Y entonces lo que vos nos digas, eso llevaremos a cabo. Eso es ser un discípulo. ¿A qué cosas me falta renunciar? Porque Jesús dijo en un evangelio, el de Juan, aquel que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. ¡Ah, ¡Oh, no, pará! Viste, yo de vez en cuando, después de comer, me encanta de sobremesa un cigarrillo, porque, y bueno, viste, todo el mundo lo hace. ¡No! Hay que renunciar a todo lo que no es bueno para la vida. No hay posibilidad de negociación. El que no renuncia a todo y todo que es, y todo lo que es perjudicial, todo lo malo, todo lo deshonesto, todo lo que no corresponde, todo lo que no me hace bien, ¿para qué quiero eso en mi vida? No, bueno, yo con los muchachos todos los jueves a la noche yo salía y bueno, y nos emborrachábamos, tomábamos un poco, qué sé yo, bueno, viste, pero entre los amigos no pasa nada. Okay. rechazo de plano lo que Jesús me ofrece. Soy un fan o soy un discípulo, cada uno decide. Y no hay problema en eso, es verdad, cada uno decide. Lo que tenemos que hacer es confundirnos. Confundir que es lo mismo ser un fan que un discípulo, no no es lo mismo. La palabra es clara y contundente. Y consecuencia de esta decisión y de esta posición que yo tengo respecto a Dios y a las cosas de Dios, serán las bendiciones que yo reciba o no en mi vida. La vida abundante y la vida plena que Jesús me ofrece es real, pero yo no la puedo vivir de cualquier manera. La vivo cuando estoy rendido y sujeto a su voluntad. Ahí la experimento. No es de cualquier manera. Si yo quiero estar ajeno a todas las dificultades, los problemas que se me presentan por no sé qué y quedar desahuciado, eso es porque yo me tomé mi propio camino y agarré un atajo y me fui por donde a mí me pareció. Pero si estoy en el camino que Dios me traza, aunque tenga tormenta, Jesús va a estar a mi lado para preservarme, cuidarme, protegerme, etc. No voy a tener temor. Si yo voy por mi camino, me salgo del camino de la bendición, no puedo pretender ser un fan y tener las mismas bendiciones de alguien que paga el costo del compromiso de la entrega a Jesús. No, este está bendecido, esa está bendecida. Y yo que me voy por acá, ya te vas a dar cuenta, tarde o temprano te vas a dar cuenta, que no es lo mismo ser un fan que un seguidor, que un discípulo. ¿A qué cosas tengo que renunciar? ¿Qué cosas todavía no dejé atrás? ¿Cuáles son los deseos que yo tengo trazados y que parecen más importantes que los deseos que Dios tiene para mi vida? ¿Cuáles son los hábitos que todavía me tienen esclavizado y atados? ¿Cuáles son las costumbres o las prácticas que todavía están presentes en mi vida y que ya debiera abandonar y desechar porque no son buenas? ¿cuáles son los pecados que a lo mejor todavía sostengo? ¿Acaso todavía tengo que renunciar o abandonar el egoísmo? ¿Pensar solamente por mí mismo? ¿O abandonar el orgullo? ¿Doblegarlo? ¿Negarme a mí mismo? Dice el pasaje. Hay otra versión que en este caso dice la persona que quiere ser discípulo tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. creer que lo sé todo, que lo puedo todo, para más adelante, más atrás, darme cuenta que no soy autosuficiente. Pero cuando soy discípulo, ahora hago lo que es bueno y agradable. Ahora hago lo que es bueno para mí y para todos y lo que es agradable. Es decir, deseo estar con el Señor. Es hablarle por la oración. Me gusta aprender y crecer espiritualmente por medio de la lectura y el estudio de la palabra. Participo del grupo de discipulado. Lo alabo y lo exalto por sus maravillas en cada reunión. Porque soy discípulo y estoy bajo bendición. Escucho atentamente su palabra en cada culto porque su palabra me bendice. Él me bendice. Entonces me congrego, asisto... para compartir con los demás el gozo y el compañerismo de la vida cristiana. Entonces, sirvo al prójimo que está en necesidad, al próximo, a mi vecino, a mi compañero, al otro, no estoy viendo nada más que por mí mismo, sino que ahora tengo la capacidad de ver por otros y soy feliz cuando puedo compartir algo de Dios con aquellos que están en necesidad. Bueno, hay que olvidarse de hacer lo que se quiera. Número dos, tiene que estar siempre dispuesto a morir. Y esto habla de continuidad, habla de perseverancia. Tiene que estar siempre dispuesto. Es decir, no, no, no se puede especular. No, bueno, hoy sí, mañana no, eh, bueno, un poquito más. No, no, no, no. Es tomar la cruz cada día, como dice el pasaje también. Por lo cual, no hay especulación, ni debe haber aprovechamiento. No hay posibilidad, como decíamos, de decanje, de trueque, de negociación. La confianza y la dependencia debe ser total en nuestro Dios, constante. Entonces, soy una persona segura y firme, viviendo esta vida que Él me está ofreciendo como discípulo de Él. Cuando soy un fan y estoy indeciso, estoy dudoso... me siento débil, estoy inseguro, hoy estoy, mañana no, hoy estoy acá que toco el cielo con las manos, mañana estoy allá en lo más profundo. Bueno, otra vez la Biblia dice, toma tu cruz cada día. Y yo quiero que ahora veas la imagen de la cruz y a Jesús allí en la cruz. Y que este tomar la cruz significa abrazar la cruz cada día que significa abrazar a jesús cada día porque él te ama porque él te cuida porque él es fiel porque está lleno de misericordia porque él te guía porque él te sostiene porque él te fortalece él es todo para vos por eso es abrazarlo a él tomar la cruz cada día es abrazar cada día a jesús dispuesto a cumplir su propósito y su voluntad. Algunas personas efectivamente asisten a las iglesias, comparten algo por allí, disfrutan, se sienten bien, son bendecidas. Y aún algunas toman decisión por Jesús, pero su compromiso es débil. No han considerado este llamado al discipulado. no crecen ni se fortalecen en la fe, no alcanzan a vivir en plenitud y poder, la vida que Dios les regaló, entonces se van enfriando, se alejan luego de un tiempo de la iglesia y por tanto de Dios también. Y como decíamos, tarde o temprano vienen los problemas, las crisis, la pérdida del trabajo, de la salud, se pierde el gozo, etc. Ah, y recién ahora, recién allí, nos acordamos de Dios y lo buscamos para ser ayudados. Usted sabe la historia de ese hijo, que estando en la casa del padre, y viviendo en familia, disfrutando de todo, eh, teniendo todas sus necesidades suplidas, estando lleno, pleno, victorioso, bendecido, un día agarró y le dijo, yo me voy de casa. Siguió sus propios deseos, marcó su propio camino, le dijo al padre, ahora hago la mía. Y ese padre, aún como hace Dios, nunca iba a tomar con una cadena al hijo y decir, no, vos te tenés que quedarte acá. Usted toma sus decisiones siempre, yo también. Y aunque no sean agradables a Dios, él las va a respetar, aunque no sean lo mejor para ninguno de nosotros. Y el joven se fue. Y dijo, esto es vida, ahora sí, mira qué bien que estoy, no necesito la iglesia, no necesito a Dios, no necesito nada, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Vino el día donde ya no tuvo ni para comer. Y dice claramente el pasaje, se metió en un chiquero de cerdos para ver si podía comer algo de la comida que le tiraban a los cerdos. Ya no tenía trabajo, ya no tenía amigos, no tenía nada de nada. Esa es la experiencia que viven algunas personas. Esa puede ser la experiencia que aún algunos que dijeron ser cristianos pudieran vivir, porque toman estas decisiones. Ah, si yo en casa de mi padre tenía todo. Ah, cómo extraño el bienestar que tenía allá. Ah, si al final ahí tenía, no me faltaba nada. Ah, y ahí estaba... Ah, ah, ah, ah, ah. En definitiva, qué bueno que a pesar de esa experiencia, este hijo tomó la decisión correcta de volver a su casa. No como si nada hubiese pasado. Volvió arrepentido. Volvió reconociendo que se había equivocado. ¡Mal! No para decir, eh, viste lo que me hiciste hacer porque vos tenés la culpa, porque no me frenaron. Lo único que falta es que yo todavía le eche la culpa a otros. No, volvió arrepentido, humillado, como corresponde. Y nadie lo avergonzó, ni nadie lo expuso, por el contrario, lo recibieron haciendo una fiesta. Y volvió a obtener todo lo que tenía antes. Pero ahora volvió efectivamente dispuesto a comprometerse, a rendirse. Y eso es lo que debemos hacer. Una experiencia puede ser, pero debiera ser suficiente. No tener otras tantas experiencias para que un día reconozca que qué estoy haciendo si efectivamente no puedo vivir aparte de Dios. Entonces, si me pasó, si me va a pasar, debo tomar la decisión y volver y decir, me equivoqué. Pero Dios es bueno y es misericordioso. Y así cuando vos te vuelvas a abrazar a la cruz, que es abrazarte a Jesús, vas a ver cómo Él con sus brazos que están así en la cruz también te va a abrazar a vos. Pero tu idea cuál es, ¿volver a tomar la decisión de irte después de que ¿Es volver a ser la mía? ¿Es hacer lo que a mí me parece? ¿Es vivir como yo quiero? Otra vez... vas a poder hacer y tomar todas las decisiones que vos quieras o te parezcan mejor. Algunas conllevan bendición, otras acarrean lo contrario. Y tarde o temprano voy a cosechar aquello que estoy sembrando. Y si no está esta otra parte, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, dijo Jesús. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Esto es lo que pasa en la vida de muchos, es solo un fan. Eh, eh, la semilla del evangelio, del discipulado, del compromiso, a veces cae, pero cae junto al camino, y parece que sí, pero no, porque vienen las aves, cualquier cosa que anda de vuelta por ahí, me engancho, listo, fum. y entonces se comió la semilla. de bendición para mi vida. Otra, otra semilla cayó en el pedregal, no había mucha tierra. Enseguida brotó, uy, qué bueno, qué gozo, qué siento, qué alegría. Pero como no tenía mucha raíz, no profundicé, no me comprometí en el discipulado, no crecí espiritualmente y entonces pasó lo que pasó. Vino un día de mucho sol y qué sé yo, fue más fuerte y se quemó. Porque no tenía mucha raíz, se secó. Entonces, chao, no hay más. y otra todavía cae entre espinos y los espinos crecen y la ahogan y no da fruto ¿por qué? y porque no desarrollé mi vida espiritual recibí algo como el fan recibe instantáneamente un tiempo de alegría de gozo, salta y después vuelve a su casa y se da cuenta que eh, eh, yo soy fan de él pero él no hace nada por mí yo soy fan de ese pero lo que él dice no transforma en nada mi vida vuelvo a lo mismo después del recital Vuelvo a mis problemas, a mis bajezas, a mi entorno, a lo que fuera. En nada lo que dice este al cual yo soy fan y sigo se refleja en mi vida ni tiene nada bueno para mí. ¿A eso es ser un fan también de Jesús. ¡Oh, qué bueno! ¡Mirá, qué buenas enseñanzas! ¡Che, qué buena gente! ¡Voy y lo paso bien! Eh, es un tiempo lindo, viste! ¡Son buenas enseñanzas! ¡No es suficiente! Si usted o yo queremos ver transformación en nuestra vida verdaderamente, no es suficiente para vivir la vida que Jesús me está queriendo ofrecer. Por lo cual después no, no, no señale a nadie, sino solo a mí mismo. Por eso no basta solo con asistir, con ayudar o compartir. Está bueno, pero no es suficiente. No es suficiente para experimentar eso que Dios quiere que nosotros experimentemos. Finalmente dice, tiene que hacer lo que yo mando. Cuando lo hacemos, esto es obediencia, cuando lo hacemos, la obediencia siempre trae fruto de bendición a nuestra vida. Cuando uno obedece al Señor, siempre hay victoria para nuestra vida. Cuando uno obedece al Señor, siempre hay provisión, siempre hay libertad, siempre hay provisión, siempre hay contención, siempre hay ministración, siempre hay sanidad. Toda vez que usted obedece, eso desata la bendición en los cielos para que venga sobre su vida, su entorno, su familia, su hogar. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que este libro ordena, la Biblia, que es palabra de Dios. O sea, la palabra está para leerla y para hacer lo que estoy leyendo que debo hacer. Eso es obediencia. Así entonces dice, todo lo que hagas te saldrá bien. ¡Wow! Y está claro que si no hago así, no todo me sale bien. Sí, ya lo sé. No hacía falta que esté escrito. Yo por la experiencia de mi vida, ya lo sé. Y quizás usted también. Así que el discípulo, porque experimenta esto, está cada día más entusiasmado. Y lo experimenta. Pero yo quiero más. ¿Hay más todavía? Sí, claro que hay más. Yo quiero más, dice el discípulo. Porque Dios siempre me sorprende, porque yo veo cómo mi vida se va soltando cada vez más y cómo experimento cada vez más profundamente la paz de Dios, el gozo de la vida. Cómo veo cada vez más claramente el propósito y el sentido que tiene mi vida aquí en la tierra. Cómo Él me ayuda a despojarme del egoísmo y poder abrir cada vez más mi corazón en solidaridad y en servicio a otros que sufren, pero sufren lo indecible. Entonces, mis ojos y mi corazón también tienen lugar para esa gente ahora. Ya no vivo pensando solo en mí mismo. Y entonces, toda vez que quiero despojarme de algo que no es bueno para mi vida, Él me da el poder para romper la cadena, la atadura, vencer ese hábito, ya no tener deseos de, de, de las sobremesas. No, nah, listo, lo logré, porque Cristo es el que me fortalece. ¿Por qué? Porque yo soy discípulo de Él. ¿Por qué? Porque le obedezco. ¿Por qué? Y porque no hago lo que yo quiero, hago lo que Él me dice. Y cuando lo hago, me va bien. Y cuando no lo haces, ¿quiere que le cuente? Cuando no hago la voluntad de Dios, ¿cómo me va? No hace falta, ¿no? Bueno. Mucho más que fans, discípulos, verdaderos de Jesucristo. Finalmente, entonces, no estamos, el discípulo no está para cuestionar, para evaluar, para analizar y cambiar o desechar los consejos y enseñanzas de Dios. No estamos para cuestionar las enseñanzas y los consejos de Dios. Ah, oh, cómo, no, qué barbaridad, no, no, esto no, yo tengo algo mejor. ¿Acaso soy yo más sabio que Él? ¿Acaso yo pretendo tener mayor sabiduría que Dios y entonces decir, no, esto yo lo voy a cambiar, no, esto yo lo voy a desechar? La obediencia es obediencia. Estamos para aceptar y cumplir con gozo y con gratitud su guía para mi vida porque Él me ama, porque es fiel y porque siempre me da lo mejor. Lo entienda o no lo entienda. Lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. Eso no cambia cómo es Dios. Y Dios es alguien que me ama, alguien que es siempre fiel y alguien que siempre me da lo mejor. No lo que quiero, lo mejor. Eso es transformación para mi vida. Entonces sí, claro, mi vida está siendo transformada. Ah, esa es vida, sí es vida de bendición. Esa es una vida de victoria, es una vida de plenitud. Si no hay vínculo basado en compromiso y obediencia, entonces no hay discipulado, por lo cual tampoco hay poder, ni victoria, ni bendición. Solo me caen simpáticas las personas de la iglesia, me gusta estar y ayudar en algo, me hace bien, me siento mejor, Pero no hice lo más importante, que es entregar mi vida a Jesús para ser salvo y ser un discípulo o discípula de Él. Si no tomé esta decisión, entonces posiblemente seas solo un fan. Y hay mucho más de Dios para tu vida que eso. Muchísimo más. Si no lo estás experimentando, estás solo a la distancia de una decisión, la tuya. No depende de nadie más, no depende de ninguna otra cosa que no sea tu propia decisión, mi propia decisión, la decisión de rendir completamente mi vida, mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones, todo lo que soy y todo lo que tengo a Él para que a partir de ese momento Él verdaderamente sea quien me guíe quien me aconseje quien me indique quien me sostenga quien me acompañe permanentemente quien me dé victoria quien me cubra de bendición es tu decisión es mi decisión pero no hay otra cosa. Jesús, Dios, lo estableció así. Te quiero bendecirte en esta noche en oración, para que si quizás alguno reconoce que era un fan hasta ahora, que le caían bien las cosas de Dios. y Bueno, yo te quiero alentar y animar a tomar una decisión más profunda, Es decirle, te doy toda mi vida, me comprometo con vos, con aquello que tengas para mi vida. Yo lo quiero alcanzar, yo lo quiero experimentar, si no, no va a haber otra forma. No te quedes solo allí con la superficie, hay mucho más de Dios para tu vida. Algo bueno, algo con sentido, algo con propósito, algo que te va a traer plenitud efectivamente, algo que te va a llenar. Algo que te va a hacer verdaderamente dar ganas de vivir esa vida. Algo que te va a traer poder para lograr las cosas que por sí solos no podemos lograr. Para romper aquellas cosas que por nosotros mismos los seres humanos no podemos romper. Y, y, y Dios quiere darnos ese poder. Quiere que ese poder obre también en tu vida y en la mía, pero necesita la decisión. Yo voy a orar ahora por aquellos que la quisieran tomar en esta noche también. Y, y quizás otros ya alguna vez le habíamos dicho eso pero ahora nos damos cuenta que no fue en estos términos que, que finalmente dijimos sí, pero fue más o menos o, y, y quizás tu experiencia fue o la experiencia de alguno de nosotros el, el comenzar a enfriarnos a, a desdibujarse el propósito y el sentido de la vida enredarnos en problemas en dificultades que nos acarrean dolor, tristeza soledad bueno como aquel hijo que se había apartado estás a la distancia de una decisión de volver a la casa del padre en donde hoy vas a ser muy bien recibido pero tenés que volver habiendo reflexionado para ya nunca más alejarte sino crecer crecer espiritualmente vivir las cosas de Dios en tu vida Voy a orar por ti si esa es tu situación y tu decisión en esta noche. Ah, seguro hay muchos de los que estamos aquí que han establecido este vínculo de compromiso profundo con el Señor. Y a pesar de las luchas y las pruebas que todos tenemos, el Señor lo sabe también. Vos pues está firmemente decidido, decidida a seguir conforme a sus propósitos y a su voluntad. Así que voy a orar por vos para que el Señor te siga sosteniendo y dando fuerzas para seguir en este vínculo, profundizándolo y acrecentándolo día a día también. Así que te invito a inclinar tu rostro y tu cabeza para que podamos recibir esta bendición de parte de Dios. Padre, te damos gracias por poder llamarte papá, por poder dirigirnos a ti de esta manera, Y sabemos que lo hacemos, no por nuestros propios méritos, Señor, sino por los méritos de Cristo. Y su mérito mayor, inmenso, fue el de dar su propia vida para darnos salvación y vida eterna. Señor, gracias te damos por ese sacrificio de amor en favor de todos y cada una de las personas. Y Señor, en esta noche hemos recibido tu palabra para reflexionar. Y quizás la situación de vida de alguno de los que está aquí es que ahora puede identificarse con lo que es ser un fan tuyo. Pero ahora también sabemos que eso no es suficiente. Que vos nos estás llamando a mucho más, a un vínculo pleno, un vínculo profundo, a una amistad, a un compañerismo, a una comunión permanente. Porque vos no sos como esos que vinieran a tocar y dar un recital y después esperar tanto tiempo para escuchar un poquito más. No, no. Vos sos alguien que quiere llenar nuestra vida permanentemente, darnos plenitud, darnos salvación, vida eterna. Y tu compromiso es a sostenernos, a guiarnos por caminos de bendición, a proveernos, a hacernos personas victoriosas, a darnos poder para sanar, pero también para romper, para despojarnos, para deshacernos de todo aquello que no es bueno para nosotros ni para nadie. Así que, Señor, si hubiera alguien... que en esta noche quisiera ir más allá y dejar de ser fam para ahora ser un discípulo, una discípula tuya, Señor, yo le bendigo en el nombre de Jesús. Y vos ya lo estás recibiendo, Señor, en tus brazos. Señor, así como decía tu palabra, abrazar la cruz cada día es abrazarnos a ti. Y si hubiera alguno que en esta noche se está abrazando a ti, vos lo estás abrazando también a él o a ella. Así que, Señor, obra con poder de tu Espíritu Santo. y que tu gloria se manifieste en esa vida también. Y aún, Señor, si hubiera alguno que siendo ya discípulo, Señor, era inconstante, no estaba en tus caminos, estaba muy en la superficie, Señor, que haya tomado también en esta noche la decisión, de crecer espiritualmente, de comprometerse completamente, de dar todo a ti, de renunciar a todo, de doblegar su voluntad y someterla y sujetarla a tu propia voluntad. Señor, si vos sabés y cada uno de nosotros también que a veces eso es duro, cuesta, pero sabemos que el Espíritu Santo nos asiste para ser victoriosos frente a cada prueba y a cada lucha. Así que, Señor, ten misericordia de todos nosotros en esta noche. Ten misericordia de mí, Señor. Y ayúdanos para seguir en tus pasos, en tus caminos. Y disfrutar de todo lo bueno y lo mucho que tienes para cada uno de nosotros. Oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Que así sea en la vida de cada uno. Ah, quiero dar... La muy buena noticia de que nuestro hermano Julio Leiva fue operado en este día, en esta mañana y ya... Uh, había despertado, había sido una muy buena operación. Dios estuvo orando, por supuesto, allí, porque le hemos estado pidiendo. Él estaba con muy buen ánimo y muy buen semblante, así que feliz. Y, y me envía la gratitud a toda la iglesia, envía la gratitud a, a vos, a cada uno, porque estuvimos orando eh, y, y quizás muchos de los que estamos aquí sabemos lo que significa Cuando alguien dice, yo he sentido que la iglesia está adorando, eso implica que esa persona estaba eh, bueno, experimentando el sostén de Dios, la fortaleza de Dios, la paz de Dios, aún frente a una cirugía que era muy delicada, por su propiedad y su propio estado de salud, pero Dios le ha dado nuevamente la victoria y él ha sido fiel. Así que él envía esta gratitud, están felices él, la esposa Graciela y toda la familia, contentos, así que también es para que vos te pongas feliz y contento y contenta, y ahora transformes la oración de pedido por él por gratitud, decir, Señor, exaltamos tu nombre y te glorificamos, cuán grande obra has hecho en la vida de nuestro hermano. Así que él, bueno, estará contando los días ahora para ver cuándo puede estar entre nosotros nuevamente. pero ya con victoria y con habiendo dejado atrás todas las molestias físicas que tenía entonces hasta aquí.